Bien. martes a las 19 horas <risa> Y hasta ahí lo veníamos, ¿no? basta con tantas letras Muy bien, aquí estamos, aquí estamos Buenas tardes, buenas tardes, la tardecita, buenas ¿no? Tardes. ¿Cómo andan? Chanas Buenas tardes <risa> ¿Cómo bien? andan? Todos bien, están Disfrutando este frío dolor, Ay, sí Que sí. frescor ¿Cómo? Basta, basta ya, Yo ya estoy cansado del frío basta. ¿Cómo andan, señor, señor eh, Loba? ¿Cómo andan? Indignado, señora, amiga <risa> ¿Por qué no puede ser que día haga frío, un día haga calor? Yo ya quiero salir en bikini, ¿entendés? Ay, yo ya sí. quiero andar con el pechito Hay al aire No se puede se está, eh, Yo quiero cambio climático, grados. quiero calor, calor, calor <risa> Tiene 40 grados tu país eh, Como Brasil, Paraguay, tiene casi nunca calor Uruguay uh. Uruguay no tiene agua, imagínense. <risa> bueno no tiene agua, pobre. Pero bastante lluvio también, ¿no? Ah, oh, bueno. Sí, ya recuperó un par de litros. Sí. Pares. Bueno, le saludamos a... Jaime. Ah, Jaime, Jaime Saludos Jaime <risa> no, Nunca puedo acordarme de nombre Sácalo remoto no. no. Le vas a tener que hacer algo Para que te recuerde el nombre Vamos a poner un cartel ahí ¿eh? <risa> Jaime. Jaime Está bueno, ¿no? ¿Es Jaime <risa> <risa> Así que bueno, nada, acá estamos con Exacto. frío Pero acá, presentes bueno, Le mandamos a, a, saludos a los ausentes Los ausentes ¿Viste? Esa, esa, esa, esa gente que es diva, que falta sí, Porque bueno, sí. está de viaje, está de gira La que puede, le puede. La que puede Le mandamos saludos a Mili, le mandamos saludos a emmy Que nos traigan regalos, ¿no es cierto? De, de Miami Sí, <risa> que nos traigan una facturita <risa> para la... Algo. Para el próximo Tráiganos algo, por sí. favor Un guiso, un, <risa> un montón o algo <risa> Un guiso de montón <risa> Mirá, ni siquiera dólares le pedimos Con un guiso nos conformamos <risa> Somos <Y> baratas. Sí. <risa> Sobre todo baratas Barat, barat, barat Guisito de, de ¿cómo es? De, de... Very barat sí. ¿De qué? <risa> A, yo de todo, cualquier cosa, menos mondongo Mm, Ay, no, tampoco, el... El... A mí me encanta Una no, el... cosa chiclosa, <risa> te gusta masticar Ay, no, pero <risa> sí, no, no. Porque literal. aparte no, ni siquiera el sabor, la textura, nada Todo, es todo, todo desagradable Todo muy desagradable Pobre la gente mucho. que le gusta el mondongo no Se fría problemas. mucho con el tema de, de, del mondonguita ahí, Porque encima a mi familia a todos le gusta Ay, sí, mi familia era fanática del mondongo Sí, sí. a mí me gusta, lo hiervo y la, las como Así es, el, eh, con limón ¿Pero te queda tierno? Sí Blantito queda no, no, no, Me gusta Yo las voy a decir no me gustó Además tiene un sabor Muy particular Muy particular Sí, sí. Es como los riñones Vieron que tienen Como sí. ese sabor Algo que es El cuerpo del animal Sí gusta a riñón No, ¿No encuentras claro, otro tipo, gusto En otro gusta, lado Gusto a pis sí, <risa> sí, <risa> sí, eso sí Eso sí Eso a mí no me gusta Con no, un poquito no me de me limón Sí, claro sí. Pasamos la boca Por otros lugares Que tienen capaz El sabor Yo te, Algo justo parecido te a bueno. Me trae recuerdos A mí a veces Pero, no pasas Como que pasa sí, no. Si, si una lavadita Más o menos <risa> Una lavadita, sí Y si no, te pensás en la, en la orinoterapia Ay, sí Ah, sí, ¿Viste? sí no, Qué bueno pastan, bas traído toda la mañana. Contradito toda la mañana piel. <risa> <risa> <risa> dicen que funciona. Pues dicen consigo que está tan regio, ¿no? no. dice que se usa en la cara, se lava la y mucho que lavan la para la orina. Sí, sí, sí. reacidote. Dice... Es fuerte, con el palargo, para, para que no le obstruye tanto la cara, se usaba Entonces, mucho. Hablemos sin saber. Porque imagínate el, el prim... okay. es, es con el primer orín de la mañana, o sea, imagínate mm. la potencia que tiene eso, La cantidad ¿no? de químicos y de mm. Ay, amiga, te la regalo. No, no, no. <risa> a mí déjame con la mascarilla de chechona que soy feliz. Ah, nada <risa> imagínate eh, ese eh, pis pos escabio. Oh, y no. pos asado mm, que se repete. tremendo. Es, eso sí es. Bueno. lo peor es, a ver, el, el, el peor pis es el el pis de la resaca de vino. Intenso decir eh, sí. Creo que si sí, el vino, eh, la cerveza es menos que Yo tomo vino, no, lo voy a empezar a rasgar <risa> Fíjate, ¿Cómo fíjate <risa> A la mañana la vemos a Chanay <risa> Chicos, si voy a mandar un a <risa> Chicos, tenían <Y> razón <risa> Miren esta densitud sí, sí. <risa> fuerte fuerte bueno bueno estamos en donde estamos en el olga Vázquez, 60 edición de dónde si no amiga qué lindo en, bueno no escuchan también voy a escuchar en, en ti como es radios radio afectiva venganza exacto en facebook Y, nos, y nos Instagram. en todos lados Falta, falta la secretaria que dice las redes sociales. ¿A dónde, sí, está? Marta, ¿dónde está la, la secretaria? secretaria. La, es más, me parece que vamos a grabarla sí. y le van a decir sí. que no venga más. Vamos a pasárselo. Sí. <risa> No Concedimos una ¿Qué aplicación pasa, Que pasa no Claro, así que bueno Emi, eh, date por vetada sí. <risa> Le cerruchamos el piso A, a la Emi, la no, mentira serrucho, serrucho. Cerrucho, cerrucho. Acá cerrucho. le mandamos cerrucho a todo Bueno, le mando un saludo a, eh, a Débora, su cumpleaños fue el domingo Débora, Le años. mandamos un besote a la Débora Que cumplió no sé cuándo Pero bueno, le mandamos un besote Sigue cumpliendo Sí, cumple, ¿no? <risa> <risa> sí cumple, cumple, cumple Está muy bien Sí, cumpleaños sí. sí, sí, sí, contentos Contentos y felices sí. eh, Pasaron muchas cosas Van a pasar muchas cosas Y todavía viste que este es el mes como eh, Me acuerdo que lo decía Venus eh, En programas anteriores Que es como se ven en cambio Se ven cosas muy Muy locas Sí Eh, y sobre todo, bueno, nada, este mes y estas fechas es así como que nos traen muchas eh, muchos sentimientos encontrados, ¿no es cierto? Como cosas como uh -huh. recordar, como por ejemplo lo que vamos a estar hablando ahora, eh, poner la noche de los lápices eh, y, y muchas muchas cosas fuertes que pasaron... Eh, en la dictadura, ¿no? Claro. Sí. Sí. Eh, pero también como no, uno de Cali una arena también eh, el mes de la primavera. También la primavera. Arranca la primavera, el mes del amor, el mes de, de, de juventud, de, de todas de, esas el cosas, el mes de los embarazos. Ahí casi sí. claro. Eh, así que bueno, nada, se viene como un un programa bastante cargadito con cositas, cosas, muchas cosas, noticias, con de todo, sí, con no. de todo, amiga. Y chimes. Ismes, dime porque estuvimos también en Jabría, de ahí vamos a vamos a hablar ahí un poquito qué estuvo ah, pasando, no, ¿Qué, qué peligro, qué es no? Jabría, te lo pido por favor. A partir favor. de mañana eh, la mitad de Lolgasquez va a dejar de hablarnos. <risa> tenemos, tenemos todo registrado, te Ay, lo pido sí. con fotos, videos, hay todo, mija. Sí. Así que bueno, nadie, no se salva a nadie. No. Ah, vamos a estar con una entrevista también, así que dentro de vamos a estar ahí entrevistando a un personaje eh ah, a ver qué nos cuenta, nos ¿no cuenta cierto? Como es cierto? Un personaje misterioso. Misterios. Vamos, vamos a estar hablando, a ver de qué se trata. Misterio y seducción. Así que, bueno, nada. ¿Qué les parece si vamos a una musiquita y después volvemos, volvemos con más. todo? Vaya, Bienvenido, bienvenido a vos. Bienvenido, bienvenido a vos. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía para mi un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, te asomaba a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor, es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saluda a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras, esperaba primavera Pues sabía que traías para mí un nuevo amor Ese es amor que siempre llega, llega con la primavera Y asomado a mi ventana, un saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido Seguinos en nuestras redes, Twitter, radio nauta FM. Muy bien, aquí volvemos. Volvimos. Aquí estamos de vuelta. De vuelta. Chiquis, tengo un invitado acá para sumar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quién es <risa> ¿Quién el invitado? Hola, invitado, sorpresa. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola. Hola, ¿cómo anda, señor Carlos? Ando bien. Gracias por la invitación. Ni, ¿Ni nada? ¿Te dijo bien el nombre? ¿Te, te diste cuenta, no? Sí, hoy ah, sí, bueno, ya me bien. acordé. Sí. Pues la primera vez que le conocí fue el día de la que estuvo en Jauría, ¿no? Sí. Y me presentó, bueno, es eh, bueno, él se presentó, me hizo, "Soy Carlos", bueno. Y después me presentó, porque yo no sabía que era el novio de... Ah, bueno, bueno. para para <risa> Que esto es público, es público. <risa> <Esto> es <muchísimo. risa> y bueno, le dije como eh, Roberto, ¿no? O algo así. Ah. Pablo. y Él, él es Paulón y ahí se... Que... Ah, no, ya, ahí se <risa> <risa> le dijo otro nombre me quedé mirando. ¿Cómo <risa> oh, Pablo. ¿No es Pablo? ¿Cómo okay. Pablo? <risa> No, es lindo el familiar. Sí, sí, te das cuenta, ¿no? Como no sé si ser la tía. La tía que nunca entendió el que nombre. Así que explicaciones de quién es Pablo. <risa> Pero imagínate, contaste con Mili, que todavía te, a Jaime le cambia el nombre todavía. A todos. Hace un año que estamos eh, trabajando acá. Ah, sí. Con Jaime sí, no nos cuesta. Contumbrar el nombre. Bueno, a ver, Carlitos. Eh, Dime. Te, nosotros en esta sección estamos hablando con gente LGBT, ¿no es cierto? Artistas y, y bueno, por eso estoy Y por eso estás acá, así que No estás porque sos la novia La novia de, de... Nuestra amiga <risa> Estás porque te lo mereces Por el mérito Por el <risa> mérito <risa> Bueno, querés contarnos eh, a qué te dedicas en principio Bueno, hola, mi nombre es Carlos, eh, soy actor, actualmente estoy en una obra, una comedia dramática que se llama Plan B, está dirigida por Edgardo Ranieri y se presenta los sábados en... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre del lugar! <risa> <risa> <risa> ¡Qué memoria <risa> de los, los nervios! Artes, se llama El Teatro, que queda en Citibel, en calle 14B, número 960. Ahí está... Eh, así que bueno, nos estamos presentando ya desde principio de este mes. Eh, la obra la estuvimos ensayando desde finales de diciembre, así que está bien cocinadita, todo en punta. Y bueno, eh, ustedes tienen invitación para cuando quieran ir a presenciarla. Eh, la obra que lo van a pasar bastante bien. Es una hora y veinte solamente, así que es muy llevadero todo. hay Hugo les podrá contar que ya la vio. Vamos a estar en primera fila. <risa> eso espero, aplaudiendo los gritos. Sí. Preparada siempre para gritar como lo casi este sí. equipo. Bueno, eh, bueno un, poquit un poquito de, de, de, de la trayectoria, no sé si eso iba. No es para tirar CB tampoco, ¿no? pero Un poco, sí, vale pero, pero bueno, no nada, como para... Para contar cómo, cómo llegué hasta donde estoy ahora, bueno, yo empecé en el club de drama de la escuela secundaria, en el taller de teatro, que se hacían eh, talleres en contraturno y bueno, eh, yo me enganché con el, con el de teatro, así que estuve ahí durante tres años, en el que hicimos muestras también, eh, después de que... De que regresé de, de la secundaria, en la universidad también, eh, en la UNLP, también me metí en el taller de teatro, así que también estuve dos años ahí, eh, aprendiendo un montón y, bueno, haciendo las las muestras anuales correspondientes. Eh, bueno, hice otros talleres, como por ejemplo con Horacio Bay, Penelope Penelo Val en, en Buenos Aires, y con un destacado que es eh, Pepe Sibrián, también tuve el lujo de, de participar en un taller de él, que fue con quien creo yo me formé la mayor parte de mi carrera. Y bueno, eh, últimamente acá en La Plata estuve también en el pasajar Rocha con Javier Cardini, que es muy conocido porque es un integrante de, del dúo cómico Las Abas, seguramente lo conocen. Sí, sí, sí, sí la Y bueno, así que fue el, el director y e hicimos la comedia musical Drácula de Pepe Cibrián la hicimos acá en el Pasajardo Rocha el año pasado. Yo estuve el protagónico del doctor Van Helsing, que es el cazador de vampiros, así que bueno, la, la pasé muy bien ahí también. Y bueno, vueltas de la vida, digamos, eh, a través de, de una chica con, conocida, eh, me invitó a ver eh, una obra de teatro el año pasado, que era esta, Plan B, así que al finalizar la obra yo muy fascinado me quedé charlando con el director y le dije, me encantó la obra y quiero el personaje de Julián. Y como decía antes, eso fue, bueno, su obra ha sido en noviembre, más o menos, y en diciembre me llamó por teléfono y me dijo, ¿te acordás que me dijiste que te gustó el personaje? Bueno, si lo querés, es tuyo. Así que bueno, desde ahí estamos con este proyecto. Excelente. Tiene mucho de de autodeterminación el teatro, ¿no? Digo, más allá de que une tenga como el recorrido. Es como clave la iniciativa para, para destacar o para conseguir. Es como, no sé, porque pienso por ahí en otras carreras o en otras profesiones donde de alguna manera ya tener un oficio te garantiza, no sé, acceder al trabajo con él. Acá de alguna manera tenés como que siempre dar un toque más, ¿viste? Y tenés que estar permanentemente formándote. Y me interesaba preguntarte, mmm, que ahí también mencionabas que te habías formado en los talleres de teatro de la UNLP, Digo, ¿qué, qué loco que la Universidad Nacional no tenga una carrera de dramaturgia o de actuación, ¿no?, Eh, en realidad sí la tiene, ¿eh? es sí. una carrera que está en, el, en la escuela de teatro. Claro, pero ahí, pero me le refiero van 74 creo que es, no 78 y 2. Sí, sí la, la, la escuela, digamos. Lo, lo que mmm, si bien es verdad que es una formación, digamos, pero lo que digo es que no tiene no tiene ciclo universitario. O sea, como como título que es muy loco porque de alguna manera también un poco te limita, porque vos tenés que entrar en un circuito privado para empezar a formarte o para acceder a algunos talleres, digo, más allá de que haya instancias públicas de formación, como puede ser la Escuela de Teatro acá, o puede ser el Dardo Rocha, que no sé si es arancelada o no la participación. Como que de alguna manera se genera como un circuito que tiene como cierto, si se quiere, virtuosismo en algunos momentos, pero por otro lado también es un poco excluyente, ¿no? porque tenés que no sé si te quieres formar permanentemente en danza, tenés que ir a pagar el taller, si te, tenés que eh, hacer un curso con un dramaturgo, tenés que de alguna manera como se genera como un circuito más de y todo es muy autogestivo exacto. y y todo cuesta y todo muy sacrificatorio también para, para poder llegar. Sí, eh bueno, Interesante, ¿no es cierto? Todo lo, el, el recorrido actoral que tiene este muchacho. A ver, yo fui a la obra. Este, este muchacho. Este muchacho. Me ah, el cara. nivel de, de instancia que le sí, mete la entrevista. Está buenísimo. Es. Ante todo, ante todo... Escucha. Tengo que ir a verlo a su teatro, así para poder... Profesionalidad, por favor. Acá. No, acá no somos nada acá yo él el entrevistado <risa> te lo pido por favor este sí señora loba <risa> muy bien así lo a se, bueno. bueno los roles se eh, que están claros ¿eh? están claros <risa> escúchame eh, me interesaría yo fui a ver la obra me gustó muchísimo la de plan B Eh, y ahí, ahí dieron una vuelta de rosca con el personaje, querés contarnos un poquito Carlos, de qué se trató todo esta, eh, Sí, mira se... justamente estaba pensando en eso, así que conexión hay siempre no eh, bueno, les comento que esta es la temporada de la obra, como bien dije yo la había ido a ver el año pasado a través de la, de la invitación de una amiga y bueno esta es la tercera temporada se hizo en el 2019 2021 ahora se está presentando en el 2023 y bueno el personaje que yo interpreto se llama Julián Rodríguez es eh, un desarrollador de software dentro de, de la empresa que no conté más o menos la sinopsis de la obra pero bueno ahora ahora les comento eh, y bueno eh, son son cuatro socios los cuatro son eh, papeles principales digamos no ninguno es un actor secundario dentro de la, de la empresa estoy hablando, ¿no? Y, bueno, eh, este personaje era muy muy tímido, muy eh, retroaído, eh, como que le hacían un poco de bullying también, siempre lo dejan de lado, etcétera Y, bueno, eh, lo que conversamos con el director fue de, eh, ahora que lo estoy interpretando yo, de por qué no jugar con esto de llevarlo a que el personaje también sea homosexual, y jugar un poco desde ahí, desde ese lugar y, eh, y todo lo que sufre el personaje, afrontarlo quizá desde este lugar con, con algunas distintas herramientas lo que lo venían haciendo las distintas temporadas de esta obra. Así que bueno, con eso se jugó, eh, el personaje se transformó, ahora, ahora es gay pero tampoco es una loca exagerada sino que es simplemente un hombre que le gustan otros hombres Eh, y, y tampoco en la obra eh, hace mucha mucho énfasis sobre eso, sino que eh, se menciona en ciertos momentos de la obra, se menciona que, que al personaje le gustan los hombres y no las mujeres, eh, pero solamente así como como lo estoy comentando, o sea, todo muy muy bien tratado el tema, y de hecho eh, ahora Julián, mi personaje, Eh, juega un poco a meterle, o intenta meterle un poquito de humor, eh, algunos chistes, si siempre fuera de lugar, pero para eh, contrarrestar un poquito el clímax de tensión que se vive constantemente en el, durante el desarrollo de la obra. O sea, la idea del personaje es como que se sumerge en las emociones del personaje... O sea, ¿te lleva como por, por el recorrido historia de vida de esa persona o es algo que está como complementado con el resto de los actores? Eh, bueno, si interpreto la pregunta, eh, si bien no se termina nunca de desarrollar bien las personalidades de, de cada de cada personaje, ¿cuál eh, Sí, como digo, Julián se mete con esto de, de, de jugar un poco con esto de la sexualidad, quizás para camuflar otros temas que, que sí le tocan un poco más, que bueno, no quiero contar porque bueno sería espolear la obra, ¿no? pero hay temas muy, muy profundos que le tocan tanto a, al personaje que, que hago yo como a los demás, cada cual tiene ahí su momento de, de disfrute de la obra y de, de desnudez, por así decirlo, Y, y bueno eh, julián en este caso el, el personaje que interpretó yo trata siempre de eh, de salir adelante y de verle el lado positivo y por eso siempre está tirando eh, algún chistecito en los peores momentos de tensión y esos chistes que tira siempre son sí con el tema de eh, la orientación sexual eh, pero bueno como digo no nada es que eh, como para llamar a alguien nadie tampoco, siempre está todo tratado muy... No, pero está todo muy tratado, muy, muy sutil, y de hecho es el mismo siempre, Julián, el que hace estos chistes, y tampoco contra su persona, sino eh, así genérico, tira algún chiste. Eh. Bueno, no sé, hay uno de los momentos que se los voy a, a deschavar acá, hay un poquito de spoiler, que hace eh, mención, por ejemplo, al shock, de Susana Jiménez, no sé si se acuerda, Obvio. Muy gay. O sea, no lo vivimos no, no, histórico, pero que es... dio la fama, bueno, claro. hace hace esas esos pequeños toquecitos así que sí son eh, al menos en mi criterio muy de gay, pero que dentro de la obra tampoco queda eh muy, mucho circo, que queda sutil todos estos chistecitos. Mhm. Uh -huh. Sí, bien de puto, digamos. Bien de puto. <risa> bien son señales, son señales bien de puto. Ah, sí. pero, pero, bueno, todo con respeto siempre. Sí, por supuesto. Igual creo que no hay una o... no, esto es una generalidad absoluta algo a decir, pero digo, donde hay un personaje eh, medio mariconado ¿no? o puto, siempre digamos, es como algo que, que el chiste es como un latiguillo como para conectar también con el público y poco romper el hielo, ¿no? Sí, digo, sí. porque además te permite entrar sí. por otro lado con las emociones que vive el público desde de, de su lugar de espectador claro, bueno, va más o menos por ahí, igual como digo, el personaje eh, no es afeminado simplemente es un hombre homosexual eh, pero sí eh, sí está este, este humor igual característico, digamos Uh -huh. Bueno, si quieren les cuento un poquecito Un cachito de la sinopsis de la hora Porque ya también me tengo que ir para un ensayo Dale, queremos eh, Pero bueno, es una empresa desarrolladora de software Son cuatro socios eh, Cada cual tiene eh, Su particularidad Y su, su personalidad Determinante Y bueno, eh, les empieza a ir bien con, con la empresa Y como pasa siempre Empiezan a desviar fondos Entonces el fisco los descubre, los detecta y, y bueno, van a van ir presos todos, digamos, y la empresa eh, se va a fundir. Entonces alguien les avisa que están siendo perseguidos y entonces ellos eh, arman un plan B que eh, sería quién de los cuatro socios va a pagar por el crimen que todos cometieron. Entonces eligiendo solo uno, los demás se salvarían de ir a prisión. Para que eso suceda, se tiran con toda la artillería y toda la mierda y todos los trapitos al sol eh, que vivieron durante todo este tiempo que, que son socios. Me encanta. Eh, que, bueno. Está bueno la drama. Después al final hay como, como otro clima y como otro quiebre que siempre ahí te va a dejar pensando también muy bueno, buenísimo muy bueno. yo lo vi chicos, lo recomiendo, está muy bueno yo Hay que repitamos el, la sala donde se realizan las funciones si, sí, es, este sábado tenemos función 20-30 horas en Rincón de las Artes el Citibel que queda en calle 14B número 960 eh, pueden comprar la entrada ahí mismo También va a haber degustación de vinos, quesos, salames, exposición de pinturas, así que tienen todo el plan perfecto. Y bueno, eh, las reservas las la, la pueden hacer también, si quieren, a través de redes sociales, que es mi Instagram es arroba carlos así que me pueden seguir ahí, que yo siempre estoy eh, poniendo la información actualizada, y bueno, me pueden hacer las reservas por privado también. Muy bien. Ah, buenísimos. Bueno Carlitos te dejamos Dale, eh, Carlito. Que vayas a A, a estudiar a ese <risa> <risa> eh, Te deseamos mucho Mer Y bueno este sábado Yo por lo menos voy a estar ahí Perfecto Así que, yo, <risa> vos, yo voy a tos lados vamos, vamos a estar <risa> ahí. No, Aparte me encanta, bueno, me encanta la en la Y les espero a todos los que están Escuchando y a los de ahí de la radio También obviamente Bueno gracias, gracias, gracias Chao chis Nos vemos Chao. Adiós. Bueno, ahí pasaba un personaje divino, una historia muy copada, ¿no es cierto? Eh, la encanta. verdad que estuvo muy bueno. Te, hay momentos donde sufrís, hay momentos donde te reís y todo esto pasa en ahí en el escenario y eso es genial, eso uh -huh. es buenísimo. Amo el, el teatro y está, está muy bien hecha la, la obra. Sí, Así a mí que... me encantan las obras donde te pasa eso que te, te sumergen en la profundidad de la angustia y te de repente... Hacen algo que me parece que es muy difícil en el teatro Que es hacer reír a la gente Que Uy. tenés que tener como un nivel de cancha sí sí Y que me parece que es hermoso Y está bueno que, que Hayamos como concretado esta primera entrevista De este espacio sí Que de alguna manera pretende como ser Un espacio así como De, de, de escucha Sobre esas expresiones artísticas Pero también un espacio para Divulgar eh, el arte que hacemos nosotros O no sé, compañeros, compañeras, amigos, o no tan amigos, pero que sí son parte del, del colectivo, de colectivo LGBT. LGBT. Y bueno, demuestra esto, está o que intentamos por lo menos eh, tener esta unión y este este apoyo, ¿no es cierto? Porque estas cosas generalmente se hacen a pulmón, ¿no es cierto? Es, eh, en este lugar que yo fui, eh, el Rincón de las Artes, también es, es del matrimonio, donde ellos se ponen... Eh, esta, esta carga, ¿no es cierto?, de, de hacer obras, de, de llamar gente eh, y y los y también los mismos eh, actores también, ¿no? Son los que convocan gente, los que... Entonces todo como muy a pulmón, como todo muy autogestivo y eso está buenísimo, apoyar y, y bueno, nada, apoyar todo esto, lo que tiene que ver con arte me parece que es, uh -huh. que es buenísimo. Sí, sobre todo, que particularmente, digo, en general eh, no hay muchos subsidios para... Para teatros. Para... ¿Para Bien. teatro o, para, o para, las artes para, las artes. para expresiones artísticas? Y, y sí. si las hay, hay en función de que seas cercano a una bandera política, digamos, ¿no? Entonces, si, poco no, hay... si te corres de ese espacio, digamos, lo demás esto muy autogestivo sí. y está bueno como poder tener estos espacios también para para contarnos entre nosotros y también un poco llamar a, a quienes nos están escuchando para que vayan a esos lugares sí. digamos, a si hay una entrada que la paguen y que hagan el esforcito que <ríe> y porque bueno, generalmente digamos. aparte son entradas bastante eh, accesibles digamos ¿no es cierto? así que bueno eh, le mandas un besito a Carlos y qué le parece si vamos a, a una, una musiquita, musiquita y después y volvemos. volvemos con más Em pensar en seny, que si te corre i te quedem a te guanyar, sense que et colguné, nuestras redes Instagram, Radio Nauta FM. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. Los no, hay fue tereí. que te quiero muchisima. Venganza Afectiva. Me encanta. Afectiva. Ay, <risa> me Eso me encanta, cita sexy. Escuchá ¿Qué? Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al diario. Martes a las 19 horas. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire. ¡Volvimos! Hemos vuelto. Hemos vuelto. ¿Puedo mandar un saludito? Sí, amiga. Quiero mandarles a Julio un, un saludo que me está escuchando. Bueno, un besote para Ay, Julia, saludos Julio saludos, ¡Saludos! Julio, a amigo Julio sí. Julio, querido Julio, amigo, te queremos todos A ver, ¿para cuándo sale otro osadito? Julio <risa> Te lo pido <risa> Bueno, le bueno muy rico asado no, no apuntás sin hilo, es tremenda No, obvio, <risa> escúchame La llamada anterior ya le agarroneamos entrada A Julio ya le agarroneamos asado <risa> sí, Tenemos el fin de semana armado Ya tenemos el fin de semana en, en, completo, amiga sí, sí. Ya está, listo, qué rico Para algo tiene que servir este programa Claro Nos tiene que beneficiar de algún modo, viste Bueno Un momento bueno. de ponernos sé, en serios ah, bueno. Serios emotivos Tremendo Tremendo como veníamos diciendo desde el comienzo eh, Este mes viene como no sé, Es cargado Porque pasan muchas cosas y pasaron muchas cosas. Muy movilizado, sí. Movilizado y cargado con cosas. Uh -huh. Bueno, eh, vamos a hablar de que de las noches de los lápices. Qué recuerdos, qué cosas, ¿no es cierto? Muy qué fuerte. fecha. Qué fecha. Eh, y que cada vez que llega es muy emotiva, ¿no es cierto? Es como sí. mueve muchas cosas. Porque, bueno, acá nosotros no solamente festejamos el día de la primavera, sino que recordamos a... a la, la, los estudiantes, ¿no es cierto? y cada vez que hablamos de los estudiantes nos recordamos de la noche de los lápices de eh, así que bueno cada 16 de septiembre vuelven a, a nuestra memoria aquellos jóvenes militantes, estudiantes eh, detenidos, desaparecidos por la última dictadura cívico eh, eclesiástico militar en La Plata y bueno, a 44 años su lucha sigue vigente eh, así como el reclamo por el juicio y castigo Eh, a todos los responsables así que bueno esto pasó en 1976 eh, fuerzas eh, conjuntas del estado el ejército y la policía irrumpieron en las casas de varios estudiantes secundarios llevándose los secuestrados para luego torturarlos y desaparecerlo y desaparecer a cinco de ellos eh, esto fue parte de un plan sistemático eh, de exterminio donde el objetivo era eh reprimir, desaparecer y matar a toda una generación que luchaba por transformar la sociedad de raíz, ¿no es cierto? Eh, nada fuerte, hay acá, bueno, siempre se recuerda, hay un hay una marcha que se hace, ¿no cierto? Cada, cada 16 recordándolos, que también es muy emotivo. Eh, también está hay una película Bien, no sí. no sé si hay más, pero una yo me acuerdo que fue como muy patente. Sí, la que se llama La noche de los lápices, que es la que de alguna manera desarrolla en términos generales lo que pasó esa noche, que ha tenido algunas críticas porque también un poco de alguna manera como que sitúa a los estudiantes en la peli como que la lucha que estaban llevando adelante era por por el acceso al boleto estudiantil, pero que un poco los descontextualiza en una coyuntura donde argentina digamos estaba como en empezar a profundizar la línea para bueno esto que se llevara adelante el último golpe militar cívico eclesiástico y en la previa digamos el pase de todas las organizaciones eh, armadas a la clandestinidad en la atención que estaba viendo digamos con esta con, con el gobierno de turno pero además digamos con toda la atención que se estaba generando y el clima a nivel federal. Entonces, de alguna manera todo este estos operativos que el caso de, de, de los jóvenes y de estudiantes digamos fue uno y que está bueno, digamos que uno digo específico que de alguna manera eh, se sigue levantando y se sigue se sigue trabajando como como la memoria colectiva desde la lucha, pero también digamos como situando a los estudiantes ...hoy en día como luchadores y luchadoras, ¿no? De alguna manera a veces a los jóvenes se los pone como en un lugar medio de... ...bueno, vos de política no entendés porque sos chiquito... ...o bueno, ahora con todo esto que está pasando con mi ley... ...ponele que de alguna manera se, se los responsabiliza... ...se les responsabiliza porque este tipo tiene el 30% de los votos... ...y sabemos que de alguna manera hay como una caracterización que es un poco desde una mirada de personas adultas que no responde mucho a la realidad, que hay muchos muchos jóvenes, digamos que particularmente acá en el Olga Vázquez hay un espacio donde los jóvenes se juntan a debatir sobre sus problemáticas, pero también a pensar las problemáticas sociales y colectivas, digamos, de alguna manera siempre se intentó como hacer una representación de la juventudes por fuera de la política y y desprenderlos de eso y eso es algo que le queda como muy funcional a este sistema que de alguna manera siempre intenta eh, amoldarte la cabeza para que vos seas como más funcional a los intereses del, de este sistema, ¿no? O sea, el capitalismo, el patriarcado, bueno, todas esas cu cuestiones más estructurales. Entonces, eh, me parece que el 16 tiene como la, la potencia esto, digamos, de alguna manera seguir sosteniendo la memoria viva, pero además que sí, sosteniendo al Spice en la calle, ¿no? Son estudiantes que se organizan en los centros de estudiante que organizan esta fecha y además organizan la semana de la memoria en las escuelas por lo general, en las universidades. Sí. Eh, entonces, hay eh, toda una memoria activa, que me parece que es lo más rescatable, que no es solo digo conmemorar un hecho que ya pasó, sino que todo el tiempo digamos estamos como acompañando el proceso del Espibis, que tiene que ver con eso, ¿no? Es una una lucha, es una memoria que tiene lucha y que es activa. Digo, siguen organizándose y son pibes que además están en centros de estudiantes y además están organizados seguramente en organizaciones o partidos políticos, digo más allá que estemos de acuerdo no en algunos claro. o con alguna línea política. Digo, es eh, muy importante que las juventudes sigan organizadas. Entonces, y que se involucren. Exacto. Sobre y todo sí. que se involucren, ¿no es cierto? Porque porque defiende sus derechos también para poder darles, nos Para que... Que siga estudiante para que le des cuenta, para poder tener estudiante que puede no le alcanza para pagarla los pasajes no por eso fue todo eso no fue pa en parte por eso en, esa era la lucha más visible de, de esos momentos sí. de hecho? pero bueno está bueno que hasta el día de hoy bueno podamos eh, recordar tener memoria y bueno y no bajar los brazos no porque es lo que un poco Eh, también nos representa a nosotros como grupo, nosotros desde de, de venganza, sí. ¿no es cierto? Eh, nosotros venimos repitiendo todas estas cosas de las, per, las primeras marchas que se hicieron allá en el del orgullo en Stonewall y todo lo que pasó y, y, y, y cansancio de, de, de, del, del sí. odio, de la represión y todo eso. Y todas estas toda eh, es esta gente que se levantó en se contra, levantó de, contra de, el, del, del, de un estado, estado represor y todo esto. Y, y bueno... Eh, yo creo que desde de ese punto Nosotros nos vemos reflejados en esto eh, Si bien todos También fuimos estudiantes y todos quisimos eh, Mejorar el país sí. y, y, y siempre tratando de poner El granito de arena Pero bueno, nada eh, desde ese punto de vista creo que no, eh, la comparación viene desde no cierto desde de la represión y, y, y el odio y esta cosa de, del sistema que, que trata de callarnos de, de pisotearnos y de, y el no dejarse, ¿no es cierto? a pesar de eh, de todo esto, porque fue como un antes y un después de, de La noche de los lápices y fue como un antes y un después de lo de Stonewall entonces me parece que que es válida esta comparación y no solamente eso, sino que también se sigue, ¿no es cierto? Se sigue nos luchando. seguimos nos sí. seguimos reuniendo, nos seguimos organizando, seguimos eh, saliendo a la calle a, a pedir por por los derechos y, y no callarnos, ¿no es cierto? Me parece que eso es más que más que nada la memoria uh -huh. y seguir organizándonos para seguir pidiendo por los derechos de todos, no solamente sí. de la gente LGBT, sino de los estudiantes, que bueno, obviamente que los estudiantes son los forma los que van están en el futuro, ¿no es cierto? o gobernando sí. Si no, nos o sea, mata no. el cambio climático. Claro, ¿no? sí. <risa> La claro. verdad que sí. Si no, vamos a ver qué pasa en este verano. Este si verano. no nos ponemos achicharrados, van a, <risa> ellos van a ser el futuro. Si no, bueno, ya está. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, bueno, nada. Eh, qué lindo recuerdo. Sí. Eh, después, bueno, tenemos eh, más para recordar. ¿Qué pasó? Tremendo. Tremendo. lo Vamos a hablar un poquito, recordar un poco de Julio López. Sí. Sí, esta es como un bloque de, de, de estado <risa> estado secuestrado, sí, bueno, mal, o sea, pero viste, septiembre como tiene esa característica. Este, el del el, de el estudiante pasó el 16 de, de septiembre, ¿no? De septiembre. De septiembre. Todos los años hacen la marcha. Sí. Y, y ahora Julio Lope, a Julio López lo reconocemos el, el 18 de 18, 18, 18 de septiembre. Y sí, esto pasó el 18 de septiembre eh, de 2006, Julio eh, Jorge Julio López Debía estar presente en el Palacio Municipal de La Plata, donde se leerían los eh, alegatos del juicio a Miguel Echeco Echecolat, <coughs> perdón, eh, un represor de la dictadura. Sin embargo, nunca llegó al lugar y su desaparición dejó una marca eh, indeleble en la lucha por los derechos hum eh, humanos en Argentina. Eh, Julio López brindó un testimonio crucial en el juicio a al identificar a Echecolás como uno de los responsables de su secuestro y de su tortura durante la dictadura. Uh -huh. eh, así que, bueno, eh, no, no solamente que... Esto, bueno, a mí me marca mucho porque yo me, me acuerdo patente, porque bueno estamos hablando de, de cosas que no pasaron hace mucho. En, 2000, en 2006 uno ya era consciente, o por lo menos yo no, uh -huh. eh, ya era consciente de la sociedad, de las cosas que estaban bien, mal, y bueno, estábamos como todos muy atentos con el tema de este juicio. Y cuando pasó lo de Julio López, yo no podía creer, yo decía, no era como irreal, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, estar eh, justamente... Eh, lo fuerte fue también, no solamente que haya desaparecido, sino pensar que él ya estuvo en esa situación Donde a él lo, lo secuestraron, lo privaron de su libertad, donde lo torturaron eh, Donde él pudo sa salir de eso, yes. da dar nombres y apellidos, señalar a los culpables uh -huh. eh, Y que en medio de esta... que se supone no cierto de que el Estado te tiene que cuidar y brindar brindar una seguridad Porque obviamente es, es un testigo clave Eh, de la noche a la mañana y como si nada, como por el tema que de de y uña. ya no se sabe más nada de él. Yo creo o sea, que ya en esa, e esa, esa época yo estaba ya en la Argentina pero veía la noticia que él salió eh, mm. re recuperó su libertad, ¿no? y Iba a dar eh, testimonio contra lo que hicieron tanta maldad y de esa vez desapareció, nunca más apareció uh -huh. ni el cuerpo, ¿no? No, todavía se encuentra desaparecido. Sí, sí. Eh... Mmm. Es, es muy cruel eh, como poder dimensionar que eh, los represores que todavía están vivos y saben dónde dónde está el cuerpo de chocolates de chocolates de, de lópez de lópez, de lópez. Eh, que saben dónde está el cuerpo eligen día a día eh, seguir eh, generándole daño primero a los familiares de, sí. de jorge julio lópez pero más Eh, sigue generando daño digamos o a sea, saber que hay a no es que eh, que era cualquier persona no dio esto él fue testigo así la segunda es que fue secuestrado y de alguna manera el nivel de impunidad con el que sigue operando digamos el aparato estatal represivo es una es una señal digamos no es una señal para él que está desaparecido, pero es una señal para el conjunto de las militantes, Mili. los militantes y les militantes o les activistas, digamos, es una medida disciplinatoria hacia el resto, ¿no? Es como mira que si vos haces tal cosa te puede pasar Ese. que que desaparezca y es es una práctica del miedo, que que goza de impunidad y que de alguna manera eh, particularmente en Argentina Digamos, no ha podido digamos detener ni eso ni el último golpe de estado digamos el desarrollo de las organizaciones sociales y políticas que de alguna manera siguen manteniendo activa la memoria esto desde impulsar eh, los juicios por la memoria la verdad de la justicia pero además Militando día a día por los derechos humanos Como decimos eh, a veces De ayer y de hoy no Lo que también eh, un poco es recuperar La historia de aquellos compañeros y compañeras caídos Detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas ¿no? Inclusive hay Entre nosotros compañeros que, que mucho, Siguen saliendo a la calle sí, para luchar por para luchar. por los derechos De todas y de todas Entonces eh, Es eh, Importante también destacar que gracias a la Declaración de López, Echocolás murió Eh, en la cárcel no eh, un tipo que era mano derecha digamos de la policía de la provincia se dedicaba a las, a las investigaciones entre comillas eh, y, y era el que regenteaba 21 centros clandestinos de detención, o ah. sea que ese tipo vio morir y desaparecer y ejecutó a, a muchas, muchas compañeras gente. y compañeros, pero además se presumía que era quien sabía dónde estaba Clara Nahí, que es la la nieta Todavía no no aparecía, digamos, de Chicha Mariani, que era una de las eh, abuelas históricas, digamos, que, que viene llevando adelante la lucha, digamos, por la memoria la verdad y la justicia. No solo acá en la región, en La Plata, sino a nivel federal. Es bellísimo. Sí, okay. es tremendo porque, claro, esto generan en época de democracia donde nosotros creemos que que, o, o que uno no cree que es democracia bueno que la que, que uno es libre que uno puede eh, hacer denunciarnunciar de que uno está haciendo derecho. el bien de que no es cierto de que, de que el estado te protege todo esto y en democracia que desaparezca una persona eh, en un momento tan crucial no es cierto mm -hmm. porque Justamente estábamos hablando de que le estaban haciendo un juicio A, a la persona Que le estaba acusando gente, no cierto sí. ¿no? Entonces bueno Justo ayer, creo que ayer hoy Se circuló una noticia que en la Universidad de Tucumán eh, Hubo un par de un, Hay una, particularmente Una pintada en La entrada, entiendo, de la Universidad Que dice algo así como Es un stencil de Videla Que dice tipo Videla no fue malo Supongamos Eh, y atrás colgaron una especie de pasacalle que dice pagate la universidad, vago pagate la universidad digo, en marco de todo este discurso de derecha en el, en el que estamos como viviendo y, y conviviendo eh, a nivel social donde tenemos candidatos a presidente y a vicepresidente, por ejemplo, sí. que una es Villarroel y es una negacionista que quiso hacer un homenaje, digamos, a los militares. A los militares que mataron tantas gente. Y dentro de, no sé, el PRO, por ejemplo, Esteban eh, Burlic, no me no acuerdo que era el que había dicho que eh, la cifra era 9.000 y no era 30.000. Toda una disputa eh, que parece ser ridícula, pero en realidad tiene una intención, digamos, que es, es lo mismo. tirar abajo la lucha por, por los derechos humanos. Esto, leído en clave histórica, pero también un poco eh, limitando la participación activa política de ahora, digamos, ¿no? Entonces tenés un discurso neoliberal y de derecha que además te está diciendo, por ejemplo, que te van a meter vouchers en las escuelas para que vos puedas ir a una escuela privada, entre Tremendo. comillas, o puedas elegir a qué escuela vas a ir. Y bueno, sabemos que es es mentira, eso, pero además lo, sí es toda la misma lógica de la construcción no sé política. país hay uno de esos que hay un país que usan y dice que horribles. En Chile lo tenía ahí un recorte sí. de unas que le hicieron a unas pibitas sí. así como eh, a en la pasada en una vereda en y le decía como, bueno, contanos cómo es la la educación por vouchers, sí. entonces las compañeras estas pibas chilenas decían como, no no lo hagan porque se o sea, te endeudas de por vida para poder acceder Para acceder a eso tiene que tener plata, lo que son millonarios, lo que tiene que estudiar y lo que son Exacto. pobres y no no vas a estudiar más nada, y eso es lo que es. Trabajador. En la cárcel baja no no va a poder ir a una facultad, porque si tiene que ser plan, tiene que tienes plata para eso. Sí, me acuerdo lo también. Lo que dice la chica esta, yo escuché esas partecitas. Eh, uh -huh. partecita. Sí, me acuerdo también el, el discurso de, de, de, de Vidal. de Sí, <ríe> tremendo, otra negacionista. Otra, otra, tremenda. Bueno, seguimos con el recordatorio, vamos a el 27 de septiembre eh, a 33 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés Núñez, ocurrido en 1990 en la ciudad de La Plata, a manos de una patota de policías bonaerenses. Eh, también seguimos recordando otra, Él fue el primer desaparecido, ¿no es cierto? Eh, fue el primer desaparecido en democracia, democracia. justo, además eh, está implicada la novena, que también sí. digamos oh, fue tremenda. parte del circuito Camps. Eh. Eh, digo, de alguna manera las prácticas policiales, digo, no es eh, está bueno igual también decir tipo no es no son cinco policías, es toda la institución, digo, porque viste que hay todo un discurso de bueno hay policías buenos y hay policías malos, entre comillas. Sí. Bueno, en realidad si sos policía de alguna manera tenés la obediencia eh hacia tus superiores y de alguna manera si te mandan a reprimir, vas si te mandan a desalojar, vas como pasó en Guernica eh, o en Jujuy digo, con las compañeras y los compañeros que están resistiendo la reforma de Jujuy particularmente Gerardo Morales o sea ¿a quién mandan a reprimir? a la policía eh, entonces de alguna manera el caso de, de Andrés es uno de los casos más tristes, porque además digo, 33 años hace que este país no le garantiza justicia eh, a esa familia, digamos, ¿no? No hay una reparación histórica, pero ni de casualidad todavía no se sabe qué pasó ah. Entonces ahora empieza el juicio Esa es la noticia Sí Menos mal que le van, va a hacer justicia entonces va a, verse un, ¿cómo es? va a empezar a pedir justicia, entonces Así que bueno eh, Particularmente Entiendo que en, en varias organizaciones estaban pensando una actividad para conmemorar, digamos, la, la desaparición, digamos, y para seguir ma manteniendo presente el reclamo eh, para saber, digamos, qué pasó, pero también para ter digo, terminar con la impunidad, ¿no? Que es claro. la lógica del poder. Y así, bueno, con, con no solamente él, bueno, que es eh, como que, que digamos que es el él el primero, digamos que, que tampoco nunca se sabe, ¿no es cierto? Sí, sí. pero bueno, como decía Chana en, desaparecido en democracia eh, y bueno, no solamente se, se, estamos hablando de, de él sino de Julio, sí. estamos hablando de, la, de los chicos de la noche de los lápices la noche de lápices eh, que todo tiene que ver más o menos con la misma época, eh, con la misma eh, impunidad y, y bueno, nada que que no se vuelva a repetir ojalá sí, sí. Ojalá, ojalá que esto no se vuelva a repetir Y bueno, nada, como siempre tener memoria Seguir luchando Y, y pidiendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Que se aclaren que se aclaren y que vayan eh, No sé si preso <risa> Porque bueno, hay muchos que gozan De, de algún tipo de De cositas que no están muy buenas eh, Pero bueno, nada, que se sepa quiénes son Y por lo menos que claro. la sociedad Lo juzgue, ¿no es cierto? Lo juzguen y lo castiguen Como merecen Sí, por ahí eh, pasar el chivo, sería eh, que es el próximo miércoles 27 de septiembre se va a realizar en La Plata un conversatorio sobre periodismo y desaparición en Estado de Derecho y será una de las actividades en el marco de eh, el secuestro, el asesinato y la desaparición de Andrés Núñez. Ahí está. Buenísimo. Bueno. Eh, nada todos invitados y estaría bueno poder asistir a eh, asistir ahí convocando y, sí ¿Y sí se va a hacer no dije pero se va a hacer en la comisión provincial por la memoria que es en 54 entre 4 y 5 muy bien ahí estamos bueno eh, qué les parece si vamos a una musiquita un y después volver pues volvemos con un poquito más de radio nos sí. vemos <risa> café, La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina ¿Qué estamos escuchando. Estamos escuchando la nueva una, canción, de, canción Shakira. de Shakira. La canción de Shakira. Volvíme después está dando noticia. Ah, es con esa banda mexicana que está haciendo sí, muy famosa. Sí. ¿Cómo se llama? No, ni idea. No eh, sé, ay, no sé. Ella canta escuchando? con no sé cómo se llama el chico del otro. Hay que me avisarla sí. la banda. Sí. sí, la banda y la canción, la canción y el de... video Es como todo es nueva bizarre. de la Shakira ¿no? Es nueva, la nueva, sí. la nueva nosotros, Porque sí. nosotros te traemos tabla nueva, sí. mi amor <risa> Es la nueva forma bizarra <risa> de Shakira De evitar la música sí, <risa> De rencor <a> la bizarrera <risa> Hablando de rencores <risa> Que la más rencorosa Acá, <risa> amor La más rencorosa no viene igual No, no, no viene, no no, no, la Mili hoy. está faltando <risa> Mucho no, y entre, las dos, eh. entre la M y la Mili no sabemos con cuál quedarnos <risa> Cuál es más rencorosa Sí Mari Mari y, y Andrea loca. Sí, en <ríe> sí. el barrio. Sí. <ríe> Potenciadas. Rencorosa ayer. Bueno. Amiga, eh, eh el Rencor viene de, de, del amor primero. Del amor. Y estamos sí. en, la, en el mes del amor. Es amor, la primavera. el las de, los, de <ríe> el otro día la con una compañera y digo, "Che, pero ahora no se supone que vienen los embarazos no, dentro de dos o tres meses es cuando ahí empiezan a aflorar." A aflorar, aflorar, claro. claro. Ahora empieza como el, el, La parte de la fertilización <risa> Florece las flores Sale la hojita de ah, árboles sí se, me, se me cuidan Es hermoso Sí, no Yo me di las trompas Por cierto <risa> no, no voy a tener ese problemita Yo también ah. Pero bueno Qué lindo Qué lindo se es estar enamorado ¿No Ay, cierto? Sí. En esta época Sí Pero tuvo este años Tuvo feo es en la primavera Es lindo estar enamorado vida. siempre La loba siempre está Yo siempre sí. yo Siempre todo. encuentro alguien Que quiere enamorarme Sí, nosotros lo damos todo Sí, sí. Mal Es increíble Pero tenemos mucha facilidad además, vieron que hay gente que no tiene facilidad no, para, sí. para estar enamorada. No, o sea, no, no, no. le cuesta, le cuesta sí, sí. exponerse, este miedito a que después te duela, después el corazón porque te oh, descuartizan. Pero descubrí con el <risa> <corazón>. <risa> <No le risa> tiempo no que tenemos miedo eso. Sí. sí, es verdad, viste que uno le tiene miedo a, a, al sufrimiento, al dolor. Su yo descubrí que pero duele, duele un ratito, después duele, yo te acostumbras Sí, sí te obvio, pero después sí. tienen que obvio que tienen que superarlo también, ¿no? Sí, bueno, sí, pero si pero no después vivís con Julio. <risa> un como amigo Un julio para la vida <risa> Bueno, Genchi Ya estamos llegando al ya final al, Ya está, en está listo horas. Bueno, que bueno, llegue la no primavera sé. Porque hace Ay, sí Basta llegue. No, Llegué yo quiero Me gusta esta época Porque mucho calor también Ay, no, de desesperantes Porque vos la pasás mal con el calor Yo también igual No me gusta mucho el calor Pero las temperaturas intermedias Como la primavera Me gusta, me gusta, me gusta. A mí me gusta sí. eso sí. Intermedia Así que bueno, vamos a salir a festejar Bueno, vayan a chapar Mucho sí, chape Sí, sí, mal, mal, mal. Mucha <risa> noche Mucha noche Mucho glitter Mucho globo Plan, mucha Mucho. diversión eh, Jaime también Hay una ¿sabes? bandera para los heterosexuales Aliados ¿Te puedes abrir? Ah, no, bisexual no, no. Vamos a ver bueno. Lo vamos a descubrir No tenemos <risa> heterosexuales No tenemos parece es una estructura que cayó bueno. Sí, bien. muy bien. Qué bueno. bueno le mandamos un saludo a todos, a todos los que, los que escuchan. Gracias por, bueno, espacio, Nauta, gracias por el espacio, Rayado. A a Olga por, por prestarnos y, y por gracias Chena acá. por estar acá. Mira, cuando falte gente, ya saben, ponte bueno, conmigo. Uh -huh. Invitadísima. La próxima les cobro, eso sí. <risa> Listo, bueno. Saluditos, bueno, nos vamos eh. La Plata y la Diagonal son y serán zona rock.